Querida Naisónicoa, querida Nino Sónicoa, Gabón Gabón, Pepe Maitía... Pues aquí estamos en la madeja, nos hemos acordado mucho del número, número 47, <risa> no hemos parado de decirlo, <risa> quizá tenemos miedo de que pueda volver la, la número 48, pero sabemos que detrás de la 47 vino la 46 y la que... antes y Estuvimos en Ecuador, compañeras Sí, es Estuvimos en Ecuador eh, Hablando de paros nacionales Hablando de la mafiamina De Club De los Bolrunquito Ay, qué maravilla También Sí, Mariela Condom Un conjunto de imprescindibles que no podemos olvidar Totalmente Esa estúpida <risa> Es que... Tenemos la tarde tonta hoy, no sí, hay que decirlo, que llevamos una tarde... Una tarde, que ahí vamos superando fronteras y barreras y todo. Bueno, y entonces después de esa madeja que ha recibido, muy buenos comentarios, nos los hemos ido compartiendo. <risa> que hay que ver... Sí, pues bueno, también es la suerte de tener a nuestro alrededor amigas que lo hacen tan bien porque desde luego eh, las compañeras que vinieron a comentarnos toda la situación de los paros y la vinculación de la lucha política eh, con la creación artística en el Ecuador, pues a Naís, Melzónicoa, Millasquer, de nuevo. ¿Y a dónde nos vamos esta vez? Porque claro, Naísónicoa, Calentomotores, en la anterior madeja. La 46, porque hoy estamos en la, la 47. 47. <risa> Se dice poco, ¿no? Y, bueno, pues ha venido a revolucionar un poco la estructura del programa Yo solo he hecho una propuesta Y se me está castigando por ello <ríe> A ver, hoy nos vamos al danzol ¡Qué programa. bien! Sí, traemos así como una cosita, bueno Buen rollera, ¿no? Que empieza la primavera pues Ay, es verdad A mover un poco el cucu ¡Qué bien! Pues además es algo que no habíamos abordado. Creo que el resto de las componentes del equipo Madeja sonico a Team no estábamos muy en esos mundos y Nisónico nos lo ha traído. Mm -hmm. Bueno, ¿Qué? sí sabíamos que era Sister Nancy. <risa> <Sí>. <risa> ¡Sin vergüenza! <risa> Aquí, para que todas las que nos escuchan digan «Hay que ver lo que sabéis». «Ay, yo no quiero participar, que no tengo el nivel». Bueno, poquito a poco, vamos construyendo nos caracteriza el rigor, Esto. <risa> hay que decirlo, somos muy rigurosas Entonces, Lo que somos es unas currantas que llega a parecer que sabemos algo de lo que hablamos Porque hemos estado todo el mes, lo dedicamos el monográfico al tema que nos aborda Y aquí Naisónico es quien nos ha ido guiando ahí. En contra de vuestra voluntad, pero aquí estamos. <risa> <risa> bueno, pues vamos a presentaros a las artistas Stamre, que luego la volvemos a presentar en otro momento. Vamos a presentarla a ver quién es de Category. ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Empezamos! Anemem Para ser flor hay que primero ser raíz para ser profesora primero hay que ser la mejor aprendiz para que no duela hay que curar la cicatriz antes de saber lo que es estar triste primero hay que ser feliz para saber lo que está mal primero hay que saber lo que está bien para ver lo diferente hay que salir de lo normal quien te quiera ti eh? ¿Quién te Porque mi crew está llena de flores, diferentes aromas, diferentes colores. En mi jardín solo planto las mejores. Y la que puede no quiere salir a bailar salsita. Pocas son lisiolita. Hoy hay hasta las 11 no dejan pasar. Hay tiempo para llegar, no sé qué ponerme Hago lo que quiero, no lo que esperan de mí. Yo ya no me corto un pelo. Hay que ver por ser mujer todo lo que nos toca oír. Depílate, no grites, habla bien, siéntate así. ¿Quién te querrá a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te De nadie pasar en este game. Ok, que lo sepan y que hablen y que hablen. Ja, ja, ja. Mademoiselle otra vez. No no no te necesito que me arreglo sola. Estoy chilena, nadie me controla. Todo un pommel pit y yo pongo la rola Mademoiselle. No, no, no. Te necesito que me arreglo sola De que quese marmón Caizo nanosónicoa Caizo nanosónicoa ca maitía Ay nanosónicoa Que esta es nuestra mareja número 47 Nostálgicas vivas Estamos aquí Es que 47 Bueno y es que encima Venimos ahora mmm, A petaros la cabeza Porque venimos Con un cambio de formato Sí, porque nuestra primera parada no va a ser una parada al uso para presentar al artista a estambre, sino una parada de contexto. ¡Pu, pu, pu, pu! Esta parada va a ir de raga y danzal y comunitate maitia. Podéis pensar, ¿pero esto qué es lo que es? Pero bueno, no os preocupéis, porque aquí tenemos a una queridísima experta, que es nuestra querida Naisholikwa, la cual nos va a explicar todas estas diferencias. Venga, vamos a entrar en materia, haciendo un pequeño viaje. Este viaje empieza en el reggae y llega a los ritmos sobre los que nos vamos a mover hoy. Como decíamos antes, el dancehall y el ragamuffin, o raga, que es lo mismo. Porque aunque hoy hablamos de ragamuffin, es imposible entenderlo sin el dancehall. Y es que el raga no deja de ser su evolución digital. Entonces, hoy, más que hablar de un género cerrado, vamos a recorrer un ecosistema. Desde el reggae hasta el ragamuffin, viendo cómo, cómo cambian los sonidos y también los discursos. Vamos con la cronología que nos ayuda a entender las diferencias. Años 70, surge el reggae, con bandas, con bajo y batería, espiritualidad, con discursos de liberación negra, con el rastafarismo como horizonte político y cultural. A finales de los 70, inicios de los 80, empieza a cambiar algo. Sí, porque aparece el dancehall, y es que nace el Sound System, no es solo un sonido sino un espacio, un lugar, un sistema de altavoces de calle y de comunidad. El foco se desplaza del estudio al sound system y ahí entran DJs y la inmediatez. El dancehall dan, ¿eh? dance dance es que dance eh. dance no es necesariamente digital al principio, ya que sigue usando bandas y rhythms analógicos. Pero el gran punto de inflexión que nos trae hoy a esta madeja llega en 1985 con un tema. Bueno, y aquí me vais a perdonar mi inglés, <risa> pero bueno, yo lo intento. Under Mi Slej Teng de Wayne Smith, el cual vamos a poner después. Tenéis que esperar un poquito, Comunidad de Baitía. <risa> una base hecha con un teclado Casio, sin banda, solo con máquina. Este tema lo cambia todo porque de repente hacer música ya no depende de tener recursos ni acceso a un estudio, ni siquiera una banda es muy heavy esto de con un teclado Casio, eh. Sí. O sea, la verdad es que me sí. La Ahí empezó todo. Qué fuerte. Mm. Y claro, eh, esto abre también la puerta a una generación pues más joven, más urbana y más directa también. Y es que eh, es el inicio de un proceso que se consolidaría después dando paso a lo que conocemos como Ragamuffin o Raga, que no deja de ser pues un dancehall electrónico. Eso es. El ragamuffin, término que por cierto viene de un insulto colonial británico que habla de raj, harapo, para referirse a la juventud pobre jamaiquina que vestía con ropa vieja y ancha y del que se apropiaron posteriormente en la isla como un símbolo de identidad, es una evolución del dansol, que utiliza bases digitales, sintetizadores, cajas de ritmo, una producción más barata de sonido, más rápido y más agresivo. O sea... Todo raga es dancehall, pero no todo dancehall es raga. Gran frase de Nayara. <risa> Eso es. Y como sabemos que puede generar dudas cuando escuchamos algunos temas, porque a nosotras mismas nos ha pasado, os presentamos el... ¡Raga, raga Muffin Finder! Finder. Pu, si sí, suena como si lo hubiera producido una máquina en los 80, pinta raga. Cajas de ritmos, sintetizadores, bases digitales... Pepe, pónnoslo. I shall sing as long as I live and as long as I live Otra vertiente. Aquí no se canta, se dispara. Es un estilo más cercano al rap con frases rápidas y actitud muy directa. Pepe Maitía en el raba hay cultura de sound system esto no es para estar sentada esto es para soltarlo en un sound system con la energía de pista y la conexión directa con el público como aquí Well, this one is a special dedication to all the girls that who love boys upside a man like a damn run thing. Well, take a long maridou man, cause of them even dead, you to get your pension. Hey, I'm girls love boys upside a En el raga las letras son crudas, aquí no hay metáforas, hay barro, barrio, política, barro también hay. ¿Por qué no? ¿Por qué hay no? lo no, es no aquí entra todo. Hoy tengo la boca de trapo, mamá mía. Hay barrio, política, sexo, conflicto, el discurso es más directo, menos espiritual y más urbano. Vaticano no da la talla, no soy chat y te Mírame la cara y que te hablo que responde manipulado que que sangre de veneno échate pa'l lobo se te acabó el techo el freno dime que llévate trastos que es con él Así que ya sabes si suena digital, rápido, directo y con actitud de pista, probablemente estás escuchando Ragamuffin. Si suena más orgánico, más pausado, más espiritual, seguramente estás en el reggae. Vamos a intentar afinarlo un poquito más. ¿Cómo diferenciamos el dancehall del raga? Os dejamos tres pistas. Uno, el sonido. Si escuchas instrumentos reales, bajo, batería, grupo orgánico, probablemente estás oyendo danzal. Si escuchas sintetizadores, cajas de ritmos, bases digitales, bienvenida al Raga. 2 la producción. El danzal todavía necesita estudio, gente haciendo música y cierta infraestructura. En el Raga, con un teclado o una máquina, puedes hacer un rhythm. Y esto es lo que cambia quién puede hacer la música, la hace más accesible. Y 3 la energía. El danza les baile, el raga cierta manera también, pero suele ser más rápido, más agresivo y más directo. Y ahora sí, querida comunidad de Maitía, después de haberos hecho expertas, ahora sí podéis hablar con técnica y maestría. ¡Ojo! <risa> <risa> Os vamos a dejar con el que se considera el primer tema del danza de Wayne Smith, de quien nos hablábamos antes. Wayne Smith. Under me, Sleng Zeng. in my brain is weighing my brain is weighing my brain where hey, hey. hey, hey, hey. now i don't wanna i don't wanna go insane weighing my brain Tamasaspi y Ratian Madeja Sónicoa aromas de diferentes colores en mi jardín solo planto las mejores oh, yes, Bueno, que... bueno, Naizón a primera vez que estamos tú y yo juntas haciendo una parada. Es verdad. ¿Quién dice una parada? Dice un artista hambre <risa> Porque aquí el nuevo fichaje ha decidido que la estructura que llevábamos haciendo 47 madejas era demasiado rígida y que había que dar una vueltecita, ¿verdad? No se me va a perdonar esto, lo siento, no volverá a pasar. Le dijimos música en contexto y ha decidido que el contexto va en primer plano. Así que yo, por si acaso a la gente se le había olvidado cuál era el artista estambre... Así que yo le voy a pedir a Control, a ver si puede rescatar, de Category Is, no se nos vaya a olvidar. Se escucha poco. ¿Qui <risas> ¿Quién, nos <risas> ¿Quién nos convocaba en la madeja de hoy? Is... Mademoiselle. Venga va, que nos quedamos en casa, nos quedamos en Bilbo, para hablar de un artista que lleva años sosteniendo la escena desde el cuerpo, desde el directo y desde el rhythm. ¿De quién hablamos? De Mademoiselle. <risa> <risa> bueno, su historia, la historia de nuestra artista estambre de hoy, empieza a finales de los 2000, cuando empieza a trabajar junto a Novato, en el que fue su primer proyecto, Band Club Teachers. En aquel momento ni siquiera estaba en el micro, estaba en la producción, trasteando con sintetizadores, construyendo el sonido desde atrás. Esto es una maravilla porque muchas veces nos encontramos con que muchas mujeres hacen el camino inverso, que llega, digamos, su seguridad a través de, bueno, pues muchas veces de la voz, con estas estructuras y estas normatividades que existe en la industria de la música y luego poco a poco se van animando a pasar a la parte técnica y nos encanta que nuestra artista hambre de... Eh, de hoy haya sido un proceso pues buena medida la inversa y nos lo va a contar ella, tenemos una entrevista maravillosa, que no le da mucho vaya por dar entrevistas que hace en sarata SarataTV eh, le vais a escuchar maravilla es que en realidad yo empecé porque en, do, fue en 2006 o dos, 2007 vi un anuncio de se necesita teclista para grupo de reggae y yo llamé Yo estaba, me acuerdo, en Algorta, que fui a comprar no sé qué en la tienda de música de Algorta y vi ese cartel y llamé y, y ahí que me fui a Urduliz, estaba la, la banda, era novato el que cantaba y bueno, Charles, el de tunda Tundaclap, estaba en las teclas, bueno, esa banda luego era Charles Waban con King Consul y así, pero bueno, cuando empezó, pues éramos ahí y yo empecé en las teclas y yo aprendí ahí con, con Charles, que me iba diciendo, a ver, no, Claro, yo vengo, de la, yo vengo de la música clásica, entonces lo mío es cuanto más notas, eh, mejor y en el reggae es menos es más, o sea, tu-chu-chu, tu chu tu, tu, tu, tu, tu, tu. así. Y Charles me decía, no, no, menos, menos, yo ahí aprendí, o sea, yo soy una eterna aprendiz. Y Novato y yo nos separamos de ahí porque buscábamos algo más, menos reggae, más, más para baile y por eso nos, nos hicimos el de Boom Club Teachers y con eso empezamos a girar por toda España y nos empezaron a conocer Novato y Mademoiselle, bueno, él era Mr. Su, era Novato y Mademoiselle luego y yo era su corista y su dj, ahí iba con un teclado, con el sintetizador le hacía las melodías y luego me animé con el micro pero o sea, yo mi cantar no me lo imaginaba en la vida y nada, y mi primer tema de hecho me lo grabé dentro de un armario porque no quería que me oyera Novato, digo, o sea, vete claro, él tenía que estar al control no sé, ha ido en, ha ido fluyendo todo así y hasta que pues eso le cogí el gusto y, y ahora no, no me imagino mi vida sin o sea, sea conocida ni no, o sea, yo como si no lo soy, yo voy a seguir siempre escribiendo y, y grabando y sacándolo, porque es sin manera de entender mi vida. Es que sin eso me apago. Bueno, como decíamos, ella estaba eh, detrás del micro, ¿no? En la parte técnica y un día prueba a grabarse y encuentra ahí su sitio en el dancehall. A partir de ahí su trayectoria no es tanto una explosión inmediata como una construcción constante. Escenario a escenario se va haciendo un nombre dentro del circuito a nivel estatal, compartiendo cartel con nombres clave del reggae y el dancehall internacional, tanto que a día de hoy ella es referente en el panorama del dancehall en castellano. Sí, y en otro fragmento de la entrevista lo comenta ella misma y este no había chicas en, en, en dance sal ahora estaba Dial, que lo ha petado porque claro eso es un estilo muy diferente al mío también eh, ahora por fin en danza se, se conoce un poco el término y, y yo estoy muy contenta o sea Sí que se dice que es la pionera porque soy la de las primeras, en 2009 éramos cuatro, éramos una familia a nivel estatal, nos conocíamos todos. O sea, en las Dansal Explosion nos juntábamos y era muy bonito. Ahora es diferente, se ha abierto. Ahora yo en la radio escucho música Dansal y me, me pongo muy contenta. O voy El otro día fui a, a, un, a un bar aquí en, en Bilbao, que no me acuerdo era el nombre, pero vamos, que ponían de todo tipo, pop, más que nada, y de repente sonaba San Paul. O sea, el Dansal está de moda. Y estoy muy contenta. A ver, pero eso, llevo 10 años y no me conoce mucha gente. Tengo que seguir trabajando. En 2010 publica Olala, lalalala, su primer disco. Un trabajo donde ya aparecen muchas de las claves que van a definir su estilo. Crítica social, humor, chulería y una forma muy directa de plantarse en el rhythm. Dos años después llega Bomba Ácida, no tengo sonido para esto, <risa> que la consolida dentro de la escena. Y en 2013 temas como Si yo te contara amplían su alcance y la llevan incluso a girar fuera. En 2009, 2019, Barcatu llega con el disco Voila... Silencio <risa> No lo voy a hacer <risa> Donde se aprecia una madurez artística Pues bueno, fruto del trabajo que ya lleva Largos años a sus espaldas Ay, y que no se nos olvide eh, Vamos, tenemos que comentar Ya lo habíamos hablado en una madeja anterior Muy bien, Naisónico, no hilando ah. entre madejas <risa> eso nos encanta hacer. hemeroteca señoras hemeroteca, hemeroteca. sonico <risas> eh, eso que en 2019 eh, Mademoiselle también colabora en el tema de la corrica clica corrica junto a la furia y Fermi Muguruza nono sonico dale excuse <tose> me <tose> <tose> Eldu eh. da guztion andereñoa, adi adi pasatuko dut zerrenda. No tiene flow la no mamasel ni nada. Esta es la primera vez que se anima a escribir y cantar en euskera y ella misma cuenta como murmuru za le león esta batalla. en realidad fue con lo de la Corrika que Fermín me lió la cabeza de que sí, que sí, que en euskera y yo, ojo, es que en euskera, a ver, yo soy profesora entonces yo las canciones que me salen en euskera pues son para niños de, pues eso, chiquichos o sea, no, no... Pero me dijo Fermín que sí que si sí, tú dale rollo marmosel y me salió el, el duda gustión andereño, o sea, me salió ahí todo el rollo y dije, "Oye, pues me gusta, o sea, no me costó tanto como pensaba que me iba a costar." Y, y en este en este disco, mmm, dije, "Hay que hacer, hay que hacer en euskera." Y me cuesta mucho más, o sea, si para escribir una lírica en castellano tardo dos horas, para escribir en euskera pues igual me cuesta pues 6. Pero pero luego la sensación que me queda es, es de decir, joder, tengo que darle más. Pero si sí hay algo que define a Mademoiselle es la constancia y en los últimos años, en los últimos años lo hace a través de formatos como one shot, donde va lanzando temas de forma continua, manteniendo esa mezcla de crítica, energía y disfrute que atraviesa todo su proyecto. Hoy en día toda la música, pues eso, pues que antes lo, la diferenciábamos más, ¿no? El dancehall, regge por aquí, eh, el tap por allá, eh, el rap, o sea, todo ahora es música urbana, todo se ha juntado y dentro de ese estilo, pues lo que lo que puedes hacer es escribir sobre baile, fiesta eh, pues más banal. O, o puedes escribir pues sobre lo que tú quieras o sea esto es muy libre a mí me gusta mucho escribir sobre lo que a mí me pasa en mi vida porque es un poco mi terapia o sea siempre lo digo yo no voy al psicólogo <risa> o que igual a veces debería de ir a que me curen esta cabeza de mat pero yo me pongo un bit y es que escribo todo lo que en mi vida igual no me atrevo a decir o o digo, joder, ¿por qué no le habré contestado esto? Y de repente llego a casa y me sale escribir todo lo que le tenía que haber dicho. Entonces, yo creo que hay diferentes tipos de artistas Está el que solamente escribe para, para pasarla bien, para, para bailar, para mueve el cucu y, y ya. O ese mismo artista te puede hacer de repente al día siguiente un tema de, de, de, de, de, de sentir, de verdad. No sé, yo ahora mismo estoy... Que el otro día le dije a Jota, mándame un beat me ha mandado uno de pa, pa, pa, fu, pa, pa", así todo afro que me flipa y, y hemos dicho que no vamos no voy a escribir sobre cosas demasiado íntimas me apetece más selvático animal, más rollo, pa, pa, pa", ¿sabes? me apetece es el rollo, es un poco lo que te apetezca o sea, esto es así, lo que te apetezca yo sí que me gusta mucho eh, reivindicar todo o sea todo lo que a mí me pasa y o veo en compañeras, yo todo lo escribo y lo digo, me gusta mucho que la música diga algo, me gusta mucho la música con mensaje, me pone la carne de gallina, pero tampoco me gusta mucho la música que es demasiado mensaje, porque a veces me pongo triste y todo, sabes igual solo quieres bailar y es como bueno, stop, stop la cabeza, también hay que pararla un poco. Ligada desde su origen al colectivo Dirty Dancehall Crew, ha construido su trayectoria en red, colectivamente y en escena, porque el dancehall no es solo música, es comunidad, es espacio, es cuerpo. Pero también supone entrar en un género musical con códigos muy concretos, masculinizados, habitualmente marcados por la competición, el ego y en muchas ocasiones por discursos problemáticos. Y de esto vamos a hablar a lo largo de la maneja de hoy. Y es en ese espacio en el que Mademoiselle lleva años abriéndose hueco. Y claro, aquí hay algo que nos interesa especialmente Porque cuando hablamos de Mademoiselle no hablamos solo de un artista Hablamos de lo que significa ocupar el micro en un género donde históricamente Ese micro no estaba pensado para ti de lo que implica plantarse en el dance hall siendo mujer en una escena atravesada por unas dinámicas muy concretas. Y aquí no hay épicas fáciles. Estamos hablando de alguien que habita ese espacio, que lo tensiona desde dentro con su discurso y que en ese gesto abre grietas. Porque a veces lo político no está solo en lo que se dice, está en desde dónde se dice, en quién lo dice. Y en ese sentido, la trayectoria de Mademoiselle también nos habla de algo más amplio, de quiénes pueden sostener una escena y de quiénes quedan fuera, y de qué pasa cuando los géneros nacidos desde la resistencia empiezan a reproducir las mismas violencias que intentaban combatir. Y aquí es donde queremos poner el foco hoy, porque el danzol y también el reggae y el raga no están exentos de contradicciones. Son espacios donde conviven la potencia, la comunidad, el cuerpo, con discursos abiertamente machistas, homófobos y excluyentes. Y de eso también va esta madeja, también va el tutti frutti, pero mostrando esas grietas que consiguen... Hacer estos espacios un poquito más habitables. Os vamos a dejar con nuestra artista estambre. Os vamos a dejar con Mademoiselle. En colaboración con Deadly Hunter. El pan de cada día. We're sick of all corrupting governments around the world Ain't no equal rights and justice for nobody at all Listen to hey, me I say We care when I fought for bad with daily bread what me sir? El pan de cada día no pueden pagar el pan de cada día We government is evidence In my residence, I'm to get to you with not a cent El pan no pueden pagar el pan de cada día Them day with daily tengo que currar una jornada entera A mitad de mes ya no queda moneda Políticos robando de mi cartera per -per Perros que no llevan ni bozal ni correa Me miran raro cuando llego a la sucursal Yo tranquila, le digo chica que está mal número rojo ya desde la matinal ¿Qué vamos a hacerle si no tengo capital? En España otro desafío Unos de corbata, otros el trabajo sucivo Que su conciencia les dé su juicio Mientras tanto la music mi refugio esta es la historia de cientos de ciudadanos Demi, Hanta y no hoy nos juntamos Fuño arriba por los derechos humanos Puño arriba por los derechos humanos cada día ¿Qué amor? Pueden pagar el pan de cada día Me confepon them government and dividends In my residence and left to get to you El pan I'm talking to the leaders of the world and those in Parliament I'm sick and tired of your lies and all your arguments They left me standing like a statue or an ornament The fighting and the fussing in the ghetto, them that won't prevent Political corruption is so evident The crime in the ghetto is so prevalent Every day with I'm dealing bread That's the life of me residents I can't believe the way they corrupt The way that me me after ask them what's up Ask me start my class and box the me cup We we'll fight to overcome them, they legal full up oh, oh. Then they boy get me mad again Visited you, then struggle my my my my my make me sad again Then me lose all my record gain My wine the bag of them El pan the de cada día Chos pueden pagar el pan de cada día My coffee bond them, coffee mate is left to get you with another cent El pan de cada día Chos pueden pagar bread to get get to you today You with nothing to gain muchos han fuera en pagar el pan de cada día. Te sí. la situación es complicada, lucha por tus sueños como si no hubiera un mañana. This es madman said, bass country. Deadly hard up. For Hi hai un na banya Sen ni la cua Laroita haspi rat i librea enxuten arira. Hemen dago surre le cua Sen cua ni ha ni zua Hi hai un na banya la mujeres tan característica ¡KABUM! Dale, en no Onosónicoa vamos a seguir tirando del hilo Porque para entender eh, estas tensiones tenemos que volver un poco atrás, a los orígenes del dancehall. Y ahí nos encontramos con una figura imprescindible. Si antes estábamos hablando de ese momento en el que el dancehall empieza a transformarse, a electrificarse, a mutar hacia el ragamuffin, tenemos que parar obligatoriamente en quienes ya estaban ahí antes de que todo eso explotara. Tenemos que parar en las voces que sostuvieron el sonido cuando todavía no había máquinas, cuando el reading era analógico cuando el dancehall era, sobre todo, cuerpo, calle y presencia. Porque antes del raga ya había mujeres abriéndose paso en un espacio profundamente masculinizado. Y una de ellas, una imprescindible, es la primera mujer en el dancehall, la que ha dominado la escena durante décadas y la que nos ha dado una de las canciones más ampliadas de la historia. ¿De quién hablas? No nos lo digo, ¿eh? De Sister Nancy. pu, pu, pu, pu! Oh, yeah bastan 10 segundos y se presenta sola. <risa> Jo me Una vez, sabida de quién estamos hablando y una vez escuchada esta parte de la canción, Qué maravilla poder hablar de ella y qué necesario también, porque detrás de temas tan famosos como los que ha dado, y especialmente de Bambam, hay una historia, cómo no, de invisibilización. Sí, porque Sister Nancy, también conocida como Mooma Nancy, fue la primera mujer en la escena del dancehall, en Jamaica. En 1980 grabó su primer sencillo, Papa Dean, con Winston Riley, de quien hablaremos enseguida, convirtiéndose en la primera mujer en el Festival Sunshine Reggae. En el 82 lanzó su álbum, One Two, lleno de temas Roots y Dancehall, y entre ellos el clásico Bam Bambam, la décima y última canción que añadió al disco a última hora. Hay que ver lo que es la vida. Y lo increíble de esta historia es que ella, viviendo aún en Jamaica, no supo del éxito de Bam Bambam. La canción se había convertido en todo un himno, pero ella no fue consciente de ello hasta que se trasladó a Estados Unidos. En sus propias palabras, en una entrevista para The Father... Nunca escuché Bambam en Jamaica. Supe que era un hit cuando vi la película Belly en 1998. Desde entonces, la gente me empezó a llamar Mrs. Bambam en todas partes. Así, viviendo en Jamaica, nunca oí su himno en radio. Solo sonaban los temas One, Two y Transport Connection. Pero había alguien que sí sabía del exitazo de Bambam fuera de Jamaica. ¿Lo adivináis? Winston Riley, su productor musical. Aquí tendríamos que poner algo de música de malvado o algo. En plan cha, -cha. De verdad. En fin, qué asco. En la misma entrevista dice Nancy, no lo sabía, nunca tuve ni idea porque el productor nunca quiso que lo supiera, porque el productor nunca quiso que lo supiera. Él lo sabía porque estaba de viaje y yo no. Gracias a One empecé a viajar a Inglaterra, Canadá, diferentes lugares, pero allí tampoco oí hablar de Bambam. Bam. Vamos, que es otra historia de señores productores musicales siendo señores productores musicales el musical sobre hielo. Cuando le preguntan a ella por qué cree que su productor le ocultó la información, responde. Porque él iba a pedir dinero. Porque cuando hice bam Bambam, no gané nada de ese dinero. En aquellos tiempos no te pagaban. Solo querías que tu voz se escuchara. Solo querías oír tu disco en la radio y sentirte bien. Así que él nunca quiso que yo supiera. No quería darme nada. Durante 32 años, 32. No obtuve nada por ello. ¡Qué terrible! Mientras su voz películas, discotecas y anuncios, ella estaba trabajando en un banco en Nueva Jersey. 32 años, como dice Nonosónico A, sin recibir nada por uno de los temas más influyentes del dance dancehall. El punto de inflexión llega en 2014, cuando Sister Nancy ve un anuncio de Reebok en televisión usando Bambam. Bam. Y ahí dice, basta, e inicia un proceso legal contra quienes tenían los derechos del álbum, Westbury Music, a quienes su productor se lo había cedido años atrás. O sea, que el tío había pactado con los derechos del álbum y se estaba forrando, ¿no? Sister Nancy consiguió un acuerdo por el que se le compensaron 10 de los 32 años y el 50% de los derechos del álbum y de la canción. A partir de ahí empezó a cobrar royalties y pudo dejar su trabajo como contable. Desde entonces se dedica por completo a la música, para fortuna de muchas. Este es un clarísimo ejemplo de cómo funciona la industria musical, explotación, desposesión e invisibilización, especialmente cuando hablamos de mujeres negras. Respecto al tema de los samples, esto de coger un fragmento de un tema para reutilizarlo como parte de una nueva composición y que de van van se han hecho cientos, también se posiciona y dice: Todos han sampleado la canción, pero él, refiriéndose a jay me llevó con él. J-Set hizo lo correcto. Todos los demás fueron unos tacaños, ni siquiera pensaron en mí. En ese momento acababa de dejar mi trabajo de contabilidad en el banco, así que significó mucho. Y es que en 2017 J-Set la invita a participar en el vídeo del tema BAM junto a Damian Marley. Y por primera vez alguien no solo, su voz, no solo samplea su voz, sino que la trae de vuelta al centro. Hoy Sister Nancy es leyenda del dancehall, conocida mundialmente aunque pocas veces con su nombre real o Flynn Russell. En 2025 se estrenó el documental van Ban de Sister Nancy Story, que recupera su trayectoria y lucha por el reconocimiento. Actualmente actúa en festivales y sigue inspirando a nuevas voces femeninas en la escena. Como ella misma afirma, su música y su historia ya no serán invisibles. Os dejamos con un tema en el que habla de resistencia y justicia social. I'm a get you on Sister Nancy. Lujos, no pido Vamos a taquilla y te pago lo que trabajes. I'm style I'm style I'm style When we change stuff from world love Hit a go thread in a dish I'm Fire aga in a dish I'm Table aga in a dish I'm a Gideon Hit red in a dish I'm a Gideon the woman out of the door He may eat sugar, gain, yeah. In a house, I drink champagne It's a go red, in a I go bone, in a dish I'm a Gideon in a dish I'm Because don't mention In revelation Say all the older ones Afi titi young ones I go treach, in a dish I'm I go bone, in a dish I'm a Sweat, afi road, in a dish, Out of door, he ma eat roast, yeah While the rich man in a house under air I go dread, in a dish, yeah, I'm a giddy, yeah It aga bum, in a dish, yeah, he run, in a, day, a, a thing that some money couldn't buy The rich who done live, I and I would die And only poor people, them would stand up and Watch out, watch out, watch your from your mouth, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, oh, God. Slang them lily, hattily takot red, ina this ya, I'm a fire off the bone, ina this ya, a Gideon, red, ina this ya, I'm a because it A drink cold beer man out of the door ma whip and a wife While the rich man house He ma sip him pipe He tag out trade He na dis ya Amagideon Fire aga bone He na dis ya Amagideon Table aga third He na dis ya Amagideon Earth wrong great He na dis ya Amagideon The Amagideon style Slang bradilly Amagideon style Praway Madeja Sonikoa quinta temporada la 87 irratian Roman Power ya más aspi y <risa> Bene, bene. Pepe Sonicomaitía, bajarre itzuko aurrera egiten, ez? Gure madeja honekin. Bai, eta zok badakizu nor izango den gure urrengo artista? Ba beitchu, jungo eh, gara con La Reina del ragamufi. Aoger oh, tubea da. Madeja. Bai. Bera beresz something. Oh yes. Eh, isen artistikoarekin eh ezaguna Glasgow bixida, baina beresz indieako sustraia ditxu. Berizena sumati bar da, Glasgow on jaioa esan dugunez, eta amabi urterekin indian bizizan zen urtebetez. Bereneba bati esker, Bjork, Torriamoz, eta hain talde ezagutu zituen. Eta amabostu urterekin, bera, e, Y-Network taldean militatu zuen eta militantzia horurreri esker momentu horretan erabakisxun bai ba, bera musikean arituko zala. Hori delaata hamazazpi urterekkin Glasgow Co Club Ga Club baten hasi rapeatzen ere. Hogeita bat urterekkin, hainbat musika taldetan parte hartu zuen eta hortik gutxira oso famatua eta referentea egin zen. Lehen esan dugon bezala, la reinina del ragamuffin ez izena dauko, Eh, munduko, underground, reggae, musika, mugimenduaren barruan generoa definitu zuen artista biurtusalako. Orduan, raga raga, en chungo dugu. Yeah. Bareekín, bai. Son ti artista eta compositoria da, eta bere musikan. ba, bueno. Eh, raga arekin, baña, sol, reggae, gospel, eta raparen naazketa aurkitu al dugu. Hogeita bostu urterekin hainbat musika musikataldeetako kidea izan eta gero eta hainbat festivaletan parte hartuta gero bere diskografika sortu zuen, renegade masters eta bere leengo diska argitaratzen du bai, free as apart. Son tiren letrak egoera soziopolitikoaren ingurukoak dira eta estilo espiritual batekin agertzen dira. Bere asmoa injusticia xalacha eta injustizia en bosgoragaiua izatela. Eta honekin guztiarekin bere abesti batekin itzuko saituz legu. Entzungo dugu somti Big Bad Wolf. trapped in a hole in a big bad world sometimes i shout to be up of the dark but it feels like nobody heard sometimes i feel i'm in a cage like a trapped in a hole in a big bad world sometimes i shout to be out of the dark but it feels like nobody feel heard like they have talked their people minds so they are the prison killed by a jailer in a uniform grinning Promoting the silence, the violence and sinning Instead of the truth given to us in the beginning They sell cheap pills through the dirty television Dirty programming, dirty lies and dirty mission Dirty politics, tricks and dirty politicians Sending you to war while in the mansion sitting chilling Sometimes I feel them in a like a bird Trapped a hole in a big dead world Sometimes I shout to be helped the dirt But it feels like I'm giving in a cage a big world in a big world in a a big world in a in a big bad world One righteous side against all Babylon's tools One wise guy better than a million fools Fighting against Babylon and Babylon fools Who are against the righteous, holy and good We are the prophets, angels with no wings Listening to sound at We the end time they'll ring Beware the beasts and distractions they bring So to the people of the year, bow to your king Thunder hands up and in I a mean, cage like a bird Trapped and I'm holding I think, Sometimes I'm sorry, I've got to die But it feels like nobody else In a cave, in a big, bad world Have you in a, in a, big, bad world? In a cave, in a big, bad world this day whom you will serve you can't have two masters just one in the world unity is love and love it make you free have faith in the lord and having faith is to believe that the righteous can fight the mighty enemy a godly end upon these studies to your destiny don't desire wealth and be happy in poverty but you will enjoy in the grace of the almighty but sometimes i feel I my case like i can't say Should we up the door? Thank you Batu, entzuneta eta flipatu Oso habi estudatan agbatuta, kan salantzaren tanda helduda, gogo gure jaira, dantzatokietan auta gure jaira. Lasai lasai eteko tangarai, RTTatik iruzendagai, alai alai noratera kotaiz, hazto eseneguna aurberriz bai. Ego volumenan nire inguru anu... Y vamos a seguir deshilando esta madeja y una vez más vamos con una artista que no conocíamos, que no estaba entre nuestras coordenadas. Vamos con otro descubrimiento para nuestros oídos. Pepe Sónico, de quién estamos hablando? Natalie Rice. Oh, yes. Nacida en Australia, pero ella te dirá que viene de todas las direcciones. Mm, típico de mujer sin patria, pero... Al final ha elegido un sitio muy concretito en el que vivir y parece que no lo ha elegido por casualidad. Desde hace 20 años decidió asentarse en una isla muy concreta del planeta. Desde mediados de los 2000 vive en Jamaica junto a su banda. No parece que sea casualidad que haya elegido ahí porque Natalie Rice trae buena parte de las esencias del reggae, eso sí, incluyendo algunos elementos contemporáneos. Enmarcada en una nueva ola reggae de nueva generación, que incluye R&B, hip-hop, dancehall, rutz, rock, reggae o ska. Y aquí... Sí, eso no no son igual iguales, nos salimos un poco de lo que veníamos abordando, nos salimos del raga y nos metemos en una nueva ola del reggae. Ajá. Uh -huh. Eso iba a decir, que me... sí, eso iba a decir. Bueno, en el caso de natalie Rice, cuando hablamos de roots, cuando hablamos de raíces, de bases, no solo supone ir a los ritmos básicos de la onda jamaicana, sino que también supone revisitar los valores básicos y eternos que siempre han estado sobrevolando la escena reggae. Escuchar a natalie es volver a encontrarnos, pues os sonarán. Con estos míticos mensajes del reggae del One Love, Hay que destruir Babilón, Power to the People, We are One, Freedom, Peace and Love. Y sí, para que veáis que no os mentimos, aquí tenéis a la propia Natalie trayendo toda la cosmovisión rasta al ser preguntada qué es para ella la unidad. Unidad es un desastre, unidad es todo para mí, las personas tienen el poder and irrelevant of what systems are in place. If we continue to give our power to the systems, then the systems will continue to control and exploit us. But when we unify, we are able to see the possibility of other worlds coming into our reality. And we are the ones that create those other worlds, new worlds and ways of living and loving together in unity and... <laughs> Y al loro, porque natalie no solo bebe de los valores tradicionales rastafaris, sino que natalie comenta que uno de los libros que más le ha inspirado en su vida, y lo teníamos que traer a este programa, es Nuestra arma, Nuestra palabra, del subcomandante Marcos. Oh, yeah. Se autodefine como activista. Y junto con el empoderamiento personal, natalie señala de frente las injusticias del mundo para conseguir impulsar el cambio global. natalie juega mucho con eso, habla mucho de la necesidad del cambio interno para que exista un cambio externo. Dice que tenemos que cambiar internamente lo que nos han introyectado acerca de lo que es la vida. Un poco ella plantea que antes de lanzarnos a las calles a construir otro mundo, tenemos que limpiarnos de todos esos valores racistas, capitalistas, etcétera que tenemos introyectados en, en nuestro cuerpo, y nuestra mente. Y una vez hecho ese trabajo, podremos conectar desde otro lugar con frentes más globales. Derechos de los pueblos originarios, puñetazos en la mesa frente al colapso ambiental, mensajes feministas... Y estos valores siempre acompañados de la música, pero además la música desde un lugar espiritual, trascendental, armónico, casi divino, y desde ahí se puede conseguir la fuerza que necesitamos para conseguir el cambio. De las calles al mundo. Su directo es pura fuerza y conexión, y es una pasada como distintas crónicas apuntan a esos mismos factores. Claro, cuando hablamos de que natalie eh, viene de las calles, cuando hablamos que natalie fue empezó siendo artista callejera, esto nos da pie hablar de otra iniciativa, que la verdad no nos único se le ocurra ¿verdad? Hemos estado aquí indagando en sus vídeos. Bueno, hemos estado aquí indagando en sus vídeos y también hemos dicho que hoy, tarde de domingo, eh, donde llueve muchísimo, bueno, pues que creemos que este es el plan de la tarde para hoy. Estamos hablando de, de la iniciativa Playing for Change. Oh, yes. eh, se trata de una iniciativa que consigue resignificar el oficio de las músicas de las artistas que trabajan en la calle. Quizá os ha llegado alguna vez alguno de los vídeos eh, que está hecho con canciones hechas por fragmentos de diferentes artistas callejeros de diferentes lugares del mundo. Muchas veces cantan canciones míticas o, lo, o a lo mejor os o sea, ha llegado un Stand By Me cantando po, cantado por distintas artistas de lugares del mundo eh, o Guantanamera o el Don't Worry Be Happy. Suelen construirlo de esa manera. La verdad es que empezaron con el Stand By Me y os recomendamos un montón verlo. Aquí nos ha gustado muchísimo. Ahí sale eh, Roger Ridley. Eh, es un artista callejero pues bueno que seguramente no suene precisamente porque él ha decidido mantenerse como artista callejero. De hecho, una vez le preguntaron Con una voz como la tuya, ¿por qué te encuentras cantando en las calles? A lo que respondió Hombre, estoy en el negocio de la felicidad. Salgo a cantar para conectarme con las personas Pues os contamos todo eso No solo porque natalie Rice haya sido artista callejera Sino porque Ella es una de las artistas Que sale en alguno de estos vídeos Que se hacen desde esta Iniciativa Del eh, Playing for Change Hablamos de la canción Brushy One String La que sale junto a otras artistas De distintos lugares del mundo Y os queremos poner un fragmento en el que ella canta Papita Fire, fire, fire Bueno, Pepe Sónico, vamos a dejar ya del liar esta madeja y vamos a escuchar a Natalie Rice. Pues después de una madeja en la que hemos estado indagando y explorando el raga, vamos con unos Roots Reggae eh, Basics. <risa> vamos con su tema Rebel Frequency, Natalie Rice. rutí Ba ba lu ma blam bam bam to the food over oh, to the food oh, oh, oh, oh, so over gabón tuti frutí maitiak gabón gabón comunítate maitia <laughs> gabón nono sónico gabón Ragamufi maitiak. Wow, wow, wow, wow. Selako madeja, eh? Selako madeja beste erronka, orain nor isanda, mm, erronkonen arduragona. Naisonikoa. Naisonikoa. Oso txarto, eh? Oso txarto naisonikoa. <laughs> Es, baina, bueno, erronka bat izan da, ze kostatu zaigut piskat como guk bebaik astea esberintasunak, genero esberinen artean, no? Bai, rege, raga, raga mufin, eta orain zer. Impostoreak edo adituak gara. <laughs> Así edan impostorak totalak, <laughs> esan gonuk, oin, bueno, piskak itziago, ez? Impostoreak Bueno. Ba, <laughs> <laughs> tutti frutian beste genero bate batekin izango gara. Ez da ragamuffin izango izango da fagamuffin. Pop pop pop. Po. Así cola. Así cola. <laughs> We <música> <música> <música> I don't want to worry, but Free on my own me, uh, uh. soon eh, No dark hole, got a for them. Skur the whip like uh. They don't wanna see me, no shankan uh. them. Man, I'm Batman, mm -mm. EMT, uh. when me inject me uh. no BCG. Uh. No bro, I got Bueno, Nono Sonic, ha valut ser que el Gaurko Tuti Frutti areg. Eta serre, carriko duguedo, non dica, non dica, no, no, Bona, bueno, ba, ba, e, ba, da, raga mu finiburu zinfua abiatzen eta kusku zeatzen egon garenean Pena bada da, baina ezkeleku bat eman behar izango diogu LGTBIQA plus fobiari Ze egia da nahiko presente dagoela eta alternativeak aurkitzea kostatu zaigula Bai, e, bueno, lehen esan dugun bezala, deja hau egitearen proposamenan, nahi eh, eskutik etorri izan, eta proposamen polite honekin batera bebai, ba, bueno, bidali siskiun eh, artikulu batzuk, ez? Eta, bueno, baziko gara, artikulu hoi kontatzen duten eh, inguruko informazioarekin, no? Ba, lebatetik, bajo, ia, tristura, amorrua bebai, agertzen zaigun, Eta gero, fagamofin proiektuari buruz itxein dugu gube bai, eta hau bai, ba, proiektu polita, e, anitza, eta benetan, e, arro egoteko arro. proiektua, ez? Hori da. Bueno, ba, naizenoikoak, nahizionak, bidali zizkiguan artikulo batzuk, eta artikulu horiek triniazetatu bagoko pertsonek e, idatzi dituzte. Hor, euren autobiografiak kontatzen dituzte, eta, bueno, itxein godu gube bai, ba, haiek egiten duten analiziari buruz bai eh azaltzen dute ba, idazle baten e, ba familia ultrareligiosoada la es eta orduneuren eh pentsamenduan eh ba bueno, jaungoikoak esaten e, duenatik kanpo dagoen guztia, o sea, hm mm, casi todo. Eh abomina sinobada es Eta orduan claro, ba Transmari eta disidentzia guztiak, ba nola ikusedito, se va abomina sinoa temor. Ah, ya moment. está. A jangolka ga sandu. Horria. Listo. Ahora. Bueno, artículo 12 saltendunola bere bizitzan euren bizitzan ze harabesti batzuk dantzatu dituztela eta orain letrak irakurtzen dituztenean ba konturatzen direla oso lgtb bifobiak e, direla edo sirela. Da konkretu ki aesti batzu eite egiten dute eta adibide bat jarriko dugu. Abre, Pepesoniko, eskatuko dizugu abesti bat jartzea abestia deitzen da Bumbumbai eta abestendu Buyu Bantonek Oza, sea, apuntatu izen hau, Buyu Bantonek e, como kentzeko gure zerrendetati Eta entzungo dugu abestia apizkat eta gero letra irakurriko dugu Abre, Pepesonikoa a ber, pepe Anytime, Anytime, boy, and run A gunshot Isla Bombay by Inamati Boy E. Ubeno promote no nasty man them and fit day. Oh my by Inamati Boy E. no nasty man them and fit day. Uman ejovano ogopanani yoing a base. Ogopanani oh, a... Bueno, seguras es que ha vestiau wentun duzue eta letra o lertenez baduzue, va dantzatu al duzue, asi buen rollo, reggae tal baina, adi letrari, adi se esaten duenari. Irakurriko dugu. World is in travel. Mundua arrizkoan dago. Anytime buiu banton comes. E, buiu banton beti eltzen da. Bati Boy, get up and run. Mutiko sistriña altzatu eta korrik hagin. Eganzot mi head back. Nik bitartean tiro bat bongo diot buruan atzekaldetik. Here I tell him now crew. Ezaten dudana entzun orain. Bum, boom bai, bum, bum, bai, ine bati boi hez. Mutiko baten, mutiko eh, maltzur baten buruan. Bum, bum, bai. Rude boi, no promot, no nasty man. Mutiko nazkagarria, es erakarri mutil nazkagarri geixo. Bueno, ba, energia hau dugu eta horretarako kenduko dugu bestia, Betirako, ez daño izintzungo irrationetan. Mm -mm. Ken Gendu pepesónikoa Eta Harry Berriro, Malika Green Hau da entzuten garen DJ bat Geritzen iztengo dugu pizkat berari buruz Horrela bai, ez da Horrela la gustora <laughs> <Bye>. <laughs> Bueno, jarraituko dugu ze artikuloaren autoreak dionez e, jende askoren txat dance hola jamaikako eta triniaetatu bagoko errigiza kolonialismoa azkatzeko tresna izan da eta ordena eta legea apurtzeko baliogarria izan dela. Ordun hori egia da, baina... Baina badaukago beste partea bebai. Sereneta, gaurre egun dancehall normatiboak, ba gure komunitateko pertsonak atzean uzten dituela bebai irubitzen saie. Era berean, argeta garbi gehi diren pertzoneiak daudela asaltzen du ala Nola. Se bada, se bada telesaietan agertzen den aktore ta komiko bat da. Edo, adibidez, Sausi Pau, YouTubeen kalean performatzen ikustezake zuen beste pertsona bat. Bueno, va hauek Jamaikako jendartean, ba ezagunak bueno, onartutak dira, no? Eh, naiz eta oso argiak izan euren orientazioarekin. Eh, baina entzun dugu be bai, nola danceholek eh, ahí encontraren mezuak bota dituztela. Hausen, o mm -hmm. ordun Da como jo, ezaguna konartutak baina danceholek a por ellos, ¿no? Bai. Bueno. Bai, eta onen inguruan, badaude be bai, komunitatearen eskubideak defenbatzen dituzten elkarte batzuk ere. Eta, joe, aben be, bueno, ba, ikus, o sea, ikus puntua edo begira da jarri nahi dugu, ez? E, Elkarte hoien artean e, badaukagu J-Flag, Jamaica Forum of Lesbians, All Sexuals and Gays, eta mila bederatzireunda larogeita amazortzian sortu zan. Bona, bueno, ba, bimila eta laugarren urtean bere koordinatzaia Brian Willinson hil zuten bere txean. Poliziak esan zuen lapurketa baten ondorio bat izan zela, baina elkartean uste dute ezetz, hilketa homofobo bat izan zela. Eta claro, ir urte gero elkartearen urrengo koordinatzaileari Garet Henryri eraso egin sioten be Eta bere lana, jarraitzu egin du, elkartearen koordinatzaia izaten eta bere lana egiten, baina egia da, e, izkutatzeko peherra izan duela, ez? Eta audana kontatzen dugu ze honen oztean iniziatiba bat sortu zen ragamufin munduan. Ezaten ari ginen beba, lehen nola, zati e, bat, ba bueno, e, mesu horiek botatzen jarraitzen duela, baina beste zati bat, e, sati bat ba, erreksionatu zuen, no? Mm -hmm. Eta iniziatiba bat sortu zuten, deitzen da, stop to murder, eta iniziatiba honetan dauden artistek, kon promisua hau hartzen dute: letra O, bi, transf transfobikorik ez egiteko komppromisua. Mm -hmm. Eta be bai e, egiten duten artistei, finantzaketarik ateratzera eta e, e, errezerbak eta egoitzak bertan bera ustera. Kompmis. Baik, eta oni esker, ba egia da 2010 garren urtetik ona homofobia eh, animatzen duten letrak gero eta gutxiago entzuten direla, ez? Eta manifestua sinatzen dutenen lola baiteko gaitzazpenagatik. Hori da. Vale, ba ordun, alde batetik diskurso transhomofóbico, bifóbico ari bizoiko abaratu kentzea garrantzi dela esan dugu, baina bai alternativak eraikitza eta eh? hemen, ba bueno, Oni buruz, hitz egitego, tonua aldatzen dugu, e, zerekin gatoztut frutian gaur, non oso Ba, bueno, hitz e, dugu hori Ragamuffinaren inguruan, eta hitz e, dugu Fagamuffin kolektibuari buruz. Eta Luisonikoa nondik datorri zori edo, haber... Me encanta que em hagas esta pregunta. <risa> es. Ba, bueno, fagamufin da, fagot, et argamufin artean nazten duene izena. Fagot, ba, akizu da, erabiltzen dene bat como oso despectivoa, no, e, jende queer buruz, e, jende queer buruz itzegiteko, no, como un erderaz izango zen como un marikón o mm -hmm. jo que sé, marimacho edo olako hitzak ba, bueno, ingeles ez ditzen da, como fagot. Ordu, un fagot et argamufine... Lotzen dut ba, faga, mufin, de, e, ateratzen dut. Hori da, eta proiektu honetan, ba, dizidenteak diren, pentsalariak, aktivistak, artistak, eta lider e, komunitarioen artean, ba, dute e, Londresen talde bat. Non, hilauteritako e, espazioetan, ordezkaritza Marikorik horik ez izateari aurre egiteko, adibidez? Hori, eh? E, biltzen ziren hasi zirenean har erhelburua plataforma bat sortzea zen, Afrikako eta Karibeko ondareko LGTBQ+ pertsonen esperientziak ardatz hartuta. Eta bimila hama hori horiz egin zuten. Haiin zuzen ere Hackneyiko hau da Londreseko auoso bat, Hanaiko inauterietan errezuma batuko lehen queer innauutereri argeta garbi hasiz. Ordutik Fagamofinek komunitatea defendatzen jarraitu du. Pandemiak iraun duen bitartean programa digitale, digitalak hartu baitzitu eta agertokietan agertu dira Sonzback Center, Somerset Houseen, Village Underground edo Nazing Hill karnavaletan. Funtsean, eh legatuari leial izaten jarraitzen dute, baina marika kultura estiloa ekartzen duten bitartean. Eta nonozonikoa Hola Nasi, como laburtzeko, zer uh -huh. egiten dute? urtero Ilauteri queer bat antolatzen dute non musika karibenoa egoten dan eh, erdigunean eh? eta ez bakarrik raga mofin estilua bezek eta bebai raga, dancehall, kalipso, soka. Hemen agoratzen duzue aurreko madeja, kalipso, sokariburuz itzen genuena, tutifrutean kalipso rose, ekarri genue, bueno, hori, como konektatzeko. Eta bueno, bestaldetik, Inauteri baino lehen eta irutzen da urtean bebai zehar, beste itzaldi tailerrak eta festa kantoratzen dituzte comunitate kari baina afrodezen dienteta kuirren artean. Mm -hmm. Ordun, bukatuko dugu abesti batekin, eta mm -hmm. zer jarriko dugu? Ba bueno, e, begiratu dugu azken inaurite, ai, inauterietako kartela, eta hori agertu dira hori Malika Green, atzetik entzuten ari garen DJ Bat, agertu dira Systematic, hau da Londreseko talde bat, bi DJ, bi lesbiana, beltzak, eta oso como historikoak mugimenduan eta gertu zame bai, e, Roxan eta jarriko dugu Roxanne mm -hmm. Roxan izendatzen du bere burua komuna tomboy, hau da hori ba, rol maskulinoak erabitzen duen e, emakumea eta jarriko dugu abesti bat no no sonikoa bai, guttiko zaitu uste gu Roxannekin eta too fucking feisty Rox, you're too fucking feisty say I'm too fucking facey is it cause my jeans hang low below my waist G off, duststy matching the bowls in my lace seat only time I run is when police chase God, me God. yeah uh, and I'm rank too brainful for a wash peach I might drink you heard it out cause you were men too proud that I ain't used you. you're too fucking facey Yours truly to out me, you're gonna need a Uzi Cause I swing hooks on a newbie, I drop a newbie Stop the clock and forward to next year see How they all be trying to do me, but nobody can across I'm raw, so you're not And I didn't pay for G-sharks But you did, I did not They send it to my crib, you sharp <laughs> They're all jokers, this part here's for all the smokers Rocks, you're too fucking fasty But he's still trying to date me Only looks cool cause he's standing by the AC I bet he ain't got no mm-mm lately uh, Not even a seven different if he would've ate me And yeah I mean it, facetly believe it I'm so disobedient, never a follower I've always been a battery that's leading and Been feeding them helium So they speak when you're it hearing sucks. them Rocks, yeah, you're too fucking facetly Yes, about to kill him so later it's less stress All <laughs> of them da, da, da, Do you comprehend that if not Well let's get down to it Round you click, go oh, turn up on my ones And, and now you quick And you're not, you're not just gas off like you ain't got I'm not You are I'm bad And you're a part I know I ain't joking Flash a lighter, touch it, everybody's smokin' <laughs> fire at? Rocks, you're too fucking facey Facey with a bun, you attitude When it's pretty light, it gets dark I might whack a dude Back pack gang that's the crew actually I'm not even facey, the I just chat the truth and they gon' hack it, because what I say I back when my arms out my jacket I swing like a racket, I even have fun I like to sing what I might like la la la la la la la la Your la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Shame. back gang, yeah. me and my backpack gang, yeah. where's all the back backpack again yeah. yeah. Rocks, you're yeah, too fucking facey. Facey and I know it, the difference that I know when I show it. At first see you won't even notice, until you get me vex triple x explosive. Yeah, Fasty and I know it The difference is that I know when I show it At first see you won't even know So until you get me Vex, Triple X, Explosive Querida Comunidad Zónicoa, estamos aquí en la Loro Guita Masazpi Irratia, eh, Radio Libre, eh, y a la que, bueno, pues también podéis aportar eh, haciendo socias para que esto pueda seguir adelante. La Loro Guita Masazpi Irratia, hametxegiten duen Irratia, eta hori bazkide izateko webbunean idatzeu duzue, eta programa batean idatzeu duzue,